Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, en tierra venezolana, el imperialismo que hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha pasado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan. så Let's Because... go. Christmas. Mm mm -hmm. mm -hmm. about